Algo que pasó ayer, que por supuesto que tiene repercusiones en el día de hoy, ayer la oposición en la legislatura provincial no se sentó en las bancas, no dio quórum y no se pudo tratar el proyecto del aporte solidario enviado por el gobernador Sergio Siliotto. Y la verdad que quedó trunco esa, esa posibilidad de, del, del tratamiento, aunque tengo entendido que en labor parlamentaria la oposición Había dicho que sí, que iba a bajar y se iba a sentar en las bancas. Eh, Poli Altolaguirre que está en línea, viene de una maratón de entrevistas radiales y ahora va a hablar un rato con nosotros para... nada. No sé si nos vamos a pelear, pero sí vamos a tener seguramente posiciones diferentes y no está nada mal que eso pase. Eh, Poli, Juani y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan los dos? Muy bien, muy bien, muy bien todo bien. ¿Y vos? Mejor así. Estás estamos, en la legislatura, ¿eh? tengo entendido, ¿no? Porque te venía sí. escuchando en otra radio este, diciendo que siguen trabajando normalmente. Exactamente, estamos acá en la Cámara. Bien. Sí, sí. Eh, bueno, Poli, eh, más o menos resumimos así, este, eh, en dos o tres palabras, lo que pasó ayer, pero contanos desde tu mirada eh, por qué no bajaron, no dieron quórum y, bueno, finalmente no se pudo tratar el, el aporte solidario. A, a ver, eh, antes de decir por qué el quórum y no el quórum, me gusta hacer una introducción Dale. de lo que es el Fondo Solidario. ¿verdad? ¿Cómo no? Lo permite. Sí, eh, sí, por eso, supuesto. Eh, nosotros llegamos al, al día de ayer con el, el proyecto de ley del Fondo de Vulnerabilidad, como, como se llama. Claro. Que es, eh, es un fondo para asistir a las familias necesitadas de alimentos en nuestra provincia el fundamento de la ley compartidos eh, por nosotros y por el oficialismo. Nosotros no desconocemos la necesidad, no, des, no desconocemos que hay que cubrir esa necesidad y que el Estado tiene que estar presente. La discusión se da en, la, en el financiamiento. Como no estábamos de acuerdo en comisión, el oficialismo presentó un proyecto y eh, nosotros presentamos otro proyecto con distintas fuentes de financiación. La fuente de financiación del, del proyecto son tres. En primer lugar, el FODECO. El FODECO es Fondo de Desarrollo Comunal, que es un fondo que está contemplado en la Ley de Presupuestos, los recursos están, aproximadamente son 8000 millones de pesos, de los cuales el Ejecutivo Provincial pensaba destinar 4000 de esos millones eh, a este fondo y con destino para ser utilizado por el Ministerio de Bienestar Social. Ese era el proyecto de ellos, Nosotros planteamos que ese fondo, ya que son recursos que están en el Estado, uh -huh. eh, se ponga no el 50, sino el 100% de, del FODECO. Y Bien, que pase el total, normal, digamos. El total, que serían aproximadamente son unos 7.800 millones, ¿no? Eh, que ese fondo pasara directamente, pero que fuera eh, distribuido conforme el índice de coparticipación a todas las intendencias de nuestra provincia. Y el fundamento es, primero porque ahí no hay eh, manejo político, va a llegar en base a la representación y a quién eligió en cada localidad para que gobierne, sin distinción de si el intendente es radical o peronista, o de comunidad organizada o de finalista, eh, en primer lugar. Y segundo, porque es respetando el índice de coparticipación, con lo cual cada localidad iba a, a recibir en base a lo que recibe habitualmente por la coparticipación. El, el segundo punto de financiación era la creación de impuestos. Eh, puntualmente el Poder Ejecutivo establecía el aumento del impuesto a los vehículos, aquellos vehículos que superan eh, los 40 millones de pesos, el aumento del impuesto inmobiliario, a aquellas propiedades que superan los 50 millones de pesos, y eh, el aumento de la alícuota de ingresos brutos a las entidades financieras, o sea, a los bancos. Eh, cuando uno escucha, dice, van a pagar los bancos, que son los que más ganan. Cuando uno escucha así el relato, parece lindo. Pero la realidad es que, eh, si bien el gobernador dijo que el Banco de la Pampa no le iba a trasladar el costo a los clientes, con lo cual lo dejo de, de lado, el 66% de los pampeanos, según la información que nos dieron, opera con el Banco de la Pampa. Pero el 34% de los pampeanos opera con otras entidades financieras. Esto significa que los impuestos son trasladables, se lo van a trasladar al crédito, se lo van a trasladar al uso de la tarjeta de crédito, a los gastos administrativos, a la tarjeta de débito. ¿Y sabés quién los va a pagar? El, el despensero, el, el empleado que cobra su salario en esa entidad. Eh, el 34% de los pampeanos, eh, para, para hablar en número. O sea, más de 100.000 pampeanos seguramente se van a ver afectados por ese incremento que el monto total que se pensaba recaudar con, con ese aumento son unos 13.000 millones de pesos, el 34%, unos 4.000 y pico de millones de pesos, que va a salir del circulante de la calle, del bolsillo de la gente, eh, se va a poner para este fondo. Y la tercer fuente de financiación es eh, el aporte de los funcionarios. En el proyecto original, el que mandó el Ejecutivo, no se determinaba eh, quiénes eran los que iban a pagar, Sí estuvimos de acuerdo en sacar a los empleados, porque los empleados no tienen por qué pagar, entonces se sacó a los agentes públicos de, del proyecto original Bien. y quedaron los funcionarios invitándose de acuerdo eh, a, a los poderes a que adhirieran. Nosotros, porque nos, nos manifestaron que solamente se iban a recaudar aproximadamente unos 50 millones de pesos con eso, a efecto de que sea mayor, establecimos una escala. Que aquellos que perciban un salario, Superior sea funcionario ¿no? o legislador en nuestro caso, eso es el verdadero aporte solidario, porque es del, del sueldo que se está percibiendo aportarlo. Eh, se estableciera que el 20% de la diferencia de aquellos salarios mayores al millón y medio de pesos fueran aportados al eh, fondo. Bien. Así estaban conformados los dos proyectos de espejo. ¿Esto por qué lo, lo digo? Porque que no digan que nosotros eh, no somos sensibles, eh, que nosotros eh, ponemos palos en la rueda, porque nosotros, si ellos querían que esta ley saliera y estuviera financiada, podía salir el proyecto nuestro ayer. El problema es que en labor parlamentaria, tal cual lo, lo anunciaste, Mauro, y vos estabas presente ayer, sí. si no me equivoco, acá en el recinto de la Cámara, estabas trabajando y veías que entrábamos y salíamos, entrábamos y salíamos, es que... Eh, nosotros durante toda la semana veníamos anunciando que era una ley especial. La ley especial establece el artículo 69 de nuestra Constitución Provincial, requiere la mitad más uno de los miembros del cuerpo. Y esto está convalidado por el artículo 106 de la Constitución Provincial, que establece que el contador general de la provincia no podrá efectuar Ningún pago que no esté contemplado en la ley de presupuestos, salvo aquellos que estén autorizados por leyes especiales. Bien. Y esta es una ley especial porque es limitada en el tiempo, por seis meses, porque va a una asignación específica que es para compra de alimentos y va a ser utilizada un miembro del Poder Ejecutivo en el proyecto de ellos. Con lo cual, reúne todos los requisitos de especialidad. Bien. Eh... Eh, te pregunto algo antes para que, para que quede claro. Cuando se requiere la mitad más uno de los votos del cuerpo, significa que tiene que haber la mitad más uno de las personas que están sentadas en las bancas. Y esto no incluye, sí. en este caso, a la Presidenta de la Legislatura o Vicegobernadora Alicia Mayoral. Por eso es que la, la, el oficialismo no tiene... 16 eh, diputados, tiene 15 igual que tiene la oposición. Pero acá hago un paréntesis para preguntarte, ¿qué se arregló en labor parlamentaria? Digo porque si el proyecto de la oposición o el dictamen de la oposición se podía tratar, ¿por qué no se sentaron? Eh, cuando vamos a labor parlamentaria, si vos ves, yo en algún medio había anunciado que eh, estaba convencido que no se iban a animar a tanto a tratarlo como una ley general. Sí, este, lo dijiste durante la, durante la semana, lo venía anunciando. Cuando vamos a labor parlamentaria, nos confirman que le van a dar el tratamiento. El, vamos a explicar un poco, Mauro, también para conocimiento de la gente qué es labor parlamentaria. Sí, sí, es una reunión sí. previa a la, a la sesión. A ver, Dónde se ordena, eh, cuáles son los temas que se van a tratar. Sí, se negocia un poco también. Los, los oradores, se negocia... Eh, y se, se plantea para que la sesión sea ordenada, está más allá de los debates. Eh, nos anuncian que eh, lo va, le van a dar tratamiento de, de ley general y que va a desempatar la vicegobernadora. A lo cual nosotros, después de eso, regresamos a nuestros bloques, informamos, Está la sí. posición fue, a ver, nosotros consideramos que por arriba de quienes estamos hoy en las bancas, Por arriba de lo que podamos llegar a decidir está la constitución de la provincia de La Pampa. Y nosotros no podíamos ser cómplice de esto. Habíamos pedido labor también que volviera a comisión o dejarlo en secretaría y negociar, ¿por qué razón? Porque nosotros no vamos a aumentar, eh, no vamos a aprobar ni apoyar ningún aumento de impuestos. Lo dijimos en la campaña, se lo planteamos a quienes nos votaron y hoy estamos en este recinto por esa gente, eh, Y bueno, al necesitar una ley especial, eh, nosotros tenemos las herramientas para defenderlos. Ellos, en cambio, quisieron forzar la votación y bueno, llegamos a esto. Lo cual quiero aclararte algo más, Mauro. Sí. Porque nos dicen no, la irresponsabilidad de no dar quórum. El no dar quórum es una herramienta, una herramienta que el oficialismo la usa en el Congreso de la Nación, pero también en la provincia de La Pampa. En lo que va de este año en dos oportunidades, el oficialismo no dio quórum a la Comisión de Derechos Humanos, no dio quórum a la Comisión de Reclamos y Denuncias, eh, y han dicho públicamente que es una de las herramientas que tiene el Poder Legislativo. Con los mismos argumentos que dijeron ellos, son los que damos nosotros. Eh, eh. Déjame meterme un minuto simplemente para, me parece a mí lo más importante de esto, más allá de las discusiones políticas, más allá de las cuestiones eh, legislativas, de organización y demás que tiene que ver con las familias que necesitan plata para comprar comida. Y esto, más allá de las posiciones, y seguramente vos tendrás la tuya, a mí me gusta pensar que en algún momento las personas, que, las personas que legislan se ponen en el lugar de las personas que no están en ese lugar y que necesitan de esa herramienta para poder comer. Y te lo planteo de esta manera, Poli, digo porque seguramente vos sabrás, pero también nosotros lo percibimos y vivimos a diario. Que una familia tenga que ir a un comedor, completa la familia, papá, mamá, hijos e hijas, a comer, no es nada lindo, es bastante denigrante. Y que una persona o una familia pueda tener en su tarjeta alimentar dinero disponible para comprar comida y hacer eso en su casa le cambia la vida son otras personas, no es lo mismo ir a pedir una vianda a un comedor que hacer la comida en su casa y este proyecto lo que iba a traer era esa solución a las personas que menos lo tienen, tener una platita extra disponible para comprar comida y hacerla junto a su familia en su propia casa también los legisladores y las legisladoras tienen que entender que en esa parte no hay discusión posible de cuestiones técnicas no. o hasta te diría constitucionales que se pueda este, equiparar. Una familia necesita ese dinero para poder mejorar su vida y los legisladores quizá están en una discusión un poco más lejana y apartada de una realidad que la vemos todos los días. Sí, Mauro, dos cositas. Primero, eh, la discusión yo te lo aclaré de entrada, Nadie, lo que estás diciendo vos lo planteamos ambos y por eso hay dos proyectos, con el mismo fundamento, pero con distintas fuentes de financiación. Lo que nosotros creemos es que hay que dejar de meterle la mano en el bolsillo a la gente, a los que siempre pagan, y en todo caso, y te voy a dar dos tres datos más, primero el ajuste, tienen que dejar de nombrar funcionarios, ¿está?, en, el ajuste tiene que empezar por la dirigencia política. Y por eso nosotros en nuestro proyecto también pusimos el porcentaje del salario y a quienes alcanzaba. Eh, ¿Por qué razón? Porque tiene, uno escucha que han nombrado a muchísimos funcionarios con cargos altísimos, con sueldos altísimos, eh, lo cual creo que en vez de aumentar impuestos empecemos ordenando un poco por casa. Eh, y después que la realidad que vos estás manifestando, la sabemos, nosotros no nos opusimos. Si tenían tanta emergencia, también podían votar nuestro dictamen. Eh, nosotros ayer planteamos dos, tres cosas. Hubo un conflicto también de uno de los poderes del Estado, que ustedes están al tanto, han presentado nota a todos los bloques integrantes del Poder Judicial, con lo cual eh, lo tendríamos que haber escuchado por lo menos los fundamentos, y están planteando la ilegalidad de esta ley en, en los fundamentos que dieron, creo que los tendríamos que haber invitado, lo planteamos ayer y nos dijeron que no. Eh, y a su vez nosotros en, en, en charlas informales decíamos, en vez de aumentar impuestos aquel que tiene una casa, aquel que tiene una camioneta que a lo mejor es un capataz de obra, ¿está? Que, tiene, que sacó prendada su camioneta y genera laburo genuino, y no tiene otra cosa, y va a estar pagando el impuesto, ¿eh? decíamos, ¿por qué no modificamos la ley? Incorporamos a las petroleras, incorporamos a las mineras, ¿eh? junto con el casino, y hacemos que los pampeanos no se vean afectados. Bueno, esas cosas estuvimos hablando ayer. Esa es la realidad, Mauro. Ahora el diálogo está abierto, estamos en la Cámara, se va a estar trabajando, y seguramente como pasó con la ley de retiro anticipado de los agentes públicos, que nosotros logramos incorporar modificaciones y la ley salió, así como salió la, la, la ley de obras públicas con los estudios, los análisis y las cuestiones que se habían planteado, esta ley va a salir, pero van a tener que entender algo, que la representación en la provincia de La Pampa cambió, que hoy 15 legisladores son del oficialismo y 15 legisladores porque nos votaron los pampeanos, estamos en el recinto de la Cámara de Diputados para representarlo, Que quienes llegamos en la lista que encabezaba Martín Garay como candidato a gobernador, asumimos el compromiso de, de no aumentar impuestos. Y nosotros vamos a honrar eso, pero también entendemos la responsabilidad que tenemos que tener y por eso venimos Todos los días quien te habla del 10 de diciembre al día de hoy no ha dejado de venir un día a la Cámara, no ha dejado un día de tener diálogo con los distintos bloques y no ha dejado de en todo momento aportar una alternativa a cada uno de los proyectos. Nosotros tenemos la voluntad que nuestra provincia cambie. Lleva 40 años que lo único que se ha hecho es crear impuestos sobre impuestos y la respuesta está a la vista. Este, este proyecto que envió el Poder Ejecutivo el primero de marzo Ya hablaba de la cantidad de pobreza e indigentes que había. Pobreza e indigencia que llevan ellos gobernando 40 años la provincia de La Pampa. El gobierno saliente dejó 50% de los argentinos bajo la línea de la pobreza. 15% de los argentinos bajo la línea de la indigencia. Entonces, nos tenemos que hacer responsables, tenemos que entender que como venía funcionando con responsabilidad de todos los partidos políticos que hemos gobernado este país, el país está mal. Bueno... Entonces, busquemos alternativas, tratemos de no afectar más al que viene pagando, al que viene cumpliendo, porque por lo menos nuestro, nuestro punto de vista es que esto así no puede seguir. Y vamos a colaborar y vamos a estar y vamos a encontrar alguna solución a esto y va a estar el diálogo abierto siempre, Mauro. Uh -huh. Poli, buen día. Juan, te saluda. ¿Cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Bien. Eh, esta postura que, que tienen ustedes y que bueno ayer este se fijó en no dar quórum. ¿Va a persistir en, en las semanas o van a tener una reunión para ver si, si aunan este, ideas? Mirá, eh, reuniones vamos a tener, de hecho hoy seguramente eh, la, la cámara es, es, es muy móvil permanentemente, estamos en contacto eh, si me preguntás ¿institucionalmente tuviste algún diálogo? Te digo que no. Si me preguntás, ¿ya hablaste con algún legislador de oficialismo, o de los otros bloques opositores, te tengo que decir que sí. ¿Está? Uh -huh. eh, se, se avanza per permanentemente, pero en charlas informales hasta que se llega a, a las reuniones como corresponde en comisión o con los presidentes de bloques. Uh -huh. Yo, yo te, voy a, te, te voy a sacar un, seg un segundo de, de, de la provincia de La Pampa, Poli, para, para preguntarte qué, qué opinión tenés de, de, de, de, bueno, de la aprobación de, de la ley Bases. Sí, no, primero, a ver, soy legislador de la provincia de La Pampa, no estuve. Sí te puedo decir algo. No, pero una opinión, eh, una la... opinión de lo que, de, de lo que sucedió. En, en, en la ley base es muy amplia, toca muchísimos temas. Vos me decís, tema de ganancia, los legisladores de la provincia de La Pampa, de, de, de, el legislador del radicalismo no, no lo votó, eh, que, que es un tema muy importante para muchos comprovincianos. Eh, sí, hoy en una radio me decían, ¿por qué los legisladores radicales eh, en... en en el orden nacional, votan votan el aumento de impuestos y ustedes acá no? Y yo te lo cambio, a mí me votaron la Pampa y yo me hago cargo de lo que tengo que votar. Pero ¿por qué los legisladores eh, del oficialismo del Frejupa en, a nivel nacional votan en contra de la creación de impuestos y acá, en los, y acá los pampeanos, el Frejupa, sí vota por la creación de impuestos que afecte a todos los pampeanos? Bueno, eh, son esas cuestiones que cada uno se tiene que hacer cargo de de lo de cada uno ¿cierto? De, pero, pero, de la responsabilidad y el mandato que ha dado ¿Pero no lo charlan en el partido eso? Y por eso te digo salía a decirte lo de Croneberger, eh, que por ejemplo no votó eh, el tema de impuesto a las ganancias para no afectar a los conprovincianos y lo dijo públicamente Bueno eh, ¿No? Sí, sí, sí, lo dijo públicamente y también eh, Marcela Colli eh, a, mí eh, me, a mí me gustaría preguntarte, eh, Poli si esta ley Del, este, este aporte solidario o este impuesto a la riqueza, este, para ponerlo No es en... impuesto a la riqueza, ¿eh? No cambiemos porque acá. ¿Y eh, a vos te parece que no, es, que, que no, es, una no una es un impuesto a los que más tienen, Poli? No, no, no. no. A vos que te parece que no. Casa. Te hago una pregunta. ¿Vos capaz que facturás 15 mil millones de pesos y no pagas nada? No, no, que no que ojalá facturara casa... eso. <risas> no, no, bueno, te estoy dando un ejemplo. Te estoy dando un ejemplo absurdo pero en esta ley no pagas nada. En cambio, el tipo que tiene una sola casa, una sola casa lo puede sí. pagar. El tipo que tiene un solo vehículo, nada más, que lo compró y lo tiene prendado en una concesionaria oficial de la ciudad de Santa Rosa, prendado, ¿me entendés? Lo está debiendo, lo paga. Sí. Entonces no me vengan a decir que es el impuesto a los ricos, porque no lo es. No. Igual nosotros estamos manifestando que estamos en contra de la creación de impuestos. Tampoco, de que... ¿tampoco consideran sí. que es un aporte solidario. Porque, eh, a ver, eh, un aporte solidario, eh, la palabra solidaridad, vos la sabés muy bien, Sí. ¿sabes? la sabemos todos. Si hay plata de por medio, voluntad, no es solidaridad, decís vos. No, la solidari no, no, la solidaridad pasa por uno voluntariamente. Por eso uno dice, es, la ley es fondo de vulnerabilidad. Aporte solidario es lo que se lo llama claro, sí. eh, eh, públicamente, lo están llamando, pero es fondo de vulnerabilidad, es un fondo con recursos con tres fuentes de financiación, para una problemática que nadie desconoce, que vos fuiste muy claro en tu explicación, Mauro. ¿eh? Nadie la desconoce y por eso lo estamos tratando y por eso presentamos un proyecto de ley. Nosotros lo que decimos es, primero, la, el, la financiación tiene que pasar por la política, ¿está? ¿Está? La primera fuente de financiación tiene que pasar por el ajuste, por ser más eficiente el Estado, por dejar de crear puestos. En segundo lugar, fíjate vos la alternativa que te di, te dije que casi no estamos de acuerdo. Te estoy diciendo que vayan las petroleras también. Que uno con el correr del tiempo, que vayan las mineras. Pero no que pague el pampeano. Los que pagan siempre sostienen el sistema. La gente se cansó que lo único que se haga es crear impuestos para solucionar otros problemas. Llega un momento que no se va a poder crear más y, y va a terminar todo el mundo. En vez de tener 50, vamos a tener el 90% de... Eh, los pro, con provincianos en, bajo la línea de la pobreza, no, hay que buscar otras alternativas. Ese es nuestro punto de vista, bien, respeto si tenga otro punto de vista. No, por también. supuesto. No, yo, yo, yo quiero hacer una, una última nada más, porque una parte vos dijiste que, bueno, que la población había, los había votado para hacer oposición eh, y bueno, había 15 diputados y diputadas que estaban en la oposición. Y, y, y es una pregunta sincera, Poli, vos crees que eh, el, el, el pueblo radical los votó para hacer oposición, para estar en armonía, con, por ejemplo, con comunidad? Organizada? A, nos, a nosotros, a ver, yo te, te dije que nos votó para hacer oposición y quienes encabezó nuestra lista fue Martín Berongaray, que ingresamos 13 legisladores. Está bien, pero bueno, pero por, en momento por, hay un momento tiene que quedar un bloque por, de 15 por personas. Que integramos. Y dos legisladores fueron electos por comunidad organizada con su candidato y con quien tenemos eh, un diálogo permanente y una estrategia eh, legislativa para poder hacer escuchar la voz de nuestros electores. Y ellos en temas como este, el tema de impuestos, plantearon lo mismo, entonces eh, estamos caminando la misma senda. En otros temas no hemos tenido la misma posición y no la tendremos. Bien, bien. Eh, un día antes del tratamiento de esta, de esta ley, Poli, recibiste una nota del Colegio de Magistrados y Jueces ¿Sí? diciendo sí. que eh, ellos estaban en desacuerdo con pagar esto para que no les descuenten parte del sueldo, aduciendo que hay leyes que contemplan este, este beneficio. Eh, ¿Cómo? Totalmente discutibles. Sí, sí, ¿no? sí, discutimos, pero bueno, también los jueces saben qué ley sí. tienen que, que, que tocar o que, que, que este, marcar como para defender sus intereses. Eh, digo, eh, ¿hubo un lobby de, de los jueces para que ustedes determinen esto de no dar cuerpo, no sentarse no tratarlo, o no tratarlo? O esa, o esa nota fue una más. No, Mira, hemos recibido distintas notas. Eh, esa nota la recibimos nosotros puntualmente y oficialmente el mismo día de labor parlamentaria. El mismo no día. Ah, yo tengo entendido día. que le llegó un día antes. No, ingresó, ingresó a la Cámara un día antes, ah, pero nosotros, nosotros formalmente la recibimos el mismo día. Bien, porque estaba ¿sí? directamente eh, de, referida a vos. A... Sí, sí, está dirigida a mi persona. Ah, claro. cual nosotros en función de esa nota también planteamos la voz, eh, porque la nota tiene fundamentos. Eh, y tendríamos que haber citado porque es otro poder. Nosotros, con el Poder Ejecutivo, presentó el proyecto, somos el Poder Legislativo, y la realidad es que al Poder Judicial eh, incumbe esta ley, y tendríamos que haberlos escuchado. Y, y no se los había citado, así que planteamos de que se los citara, de, de retrasar el tratamiento de la ley, uh -huh. y bueno, convocarlos para que den sus argumentos, que es lo que corresponde y lo que se hace habitualmente claro. en cada proyecto de ley, como fue en el de... La obra pública que, que vinieron los representantes de la UOCRA a defender los intereses de sus trabajadores, que vinieron eh, el, el, la Cámara Empresarial a defender los intereses de, de, de las empresas constructoras, el Poder Ejecutivo envió a sus funcionarios. Siempre escuchamos a todas las partes. En este caso la realidad es que faltó escuchar una de las partes que, que se iba a ver afectada y creo que las tenemos que escuchar, que es lo que corresponde. ¿Y escucharon a las personas que necesitan? Sí, sí, se han escuchado, mira, justamente, eh, mira, en, el, en la Comisión de Reclamos Públicos vino, y aprovecho la oportunidad porque sí. no sé si lo cubrieron, vinieron los empleados del frigorífico de General Hacha, empleados que no han podido cobrar teniendo un crédito privilegiado las indemnizaciones, 37 empleados, vinieron todos, viajaron, y el oficialismo no dio quórum en esa sesión, así que los escuchamos. Pues yo para que veas, ¿eh? toda gente de laburo que laburaron en un frigorífico no dieron quórum en, en esa comisión. Nosotros escuchamos a todos los actores y todo el que quiera venir a esta Cámara está abierta. Y si no se lo recibe en comisión, estamos en los despachos para recibirlo. Eh, ¿Va a salir sí, o no va a salir esta ley? ¿Qué, ¿Qué crees vos que va a pasar, Poli? Digo, sí. después de todo esto, con, ¿se puede llegar a acercar, eh, acercar diferencias para que, para que salga? Con diálogo, Con diálogo y con gestos Nosotros, a ver, si hemos presentado un proyecto es que consideramos que es una ley que tiene que salir. Lo que no tiene que salir es con aumento de impuestos. Los pampea, el ajuste y, y los recursos tienen que salir de los recursos que hay hoy en el Estado. Y si hay una crisis, más allá que el gobernador eh, han dado eh, de gira por los medios nacionales y ha dicho que nuestra provincia tiene equilibrio fiscal... Tampoco de gira, fiscal. lo invitaron a un solo canal si no lo invita a nadie, Asilioto. Bueno, bueno, pero salió... y ¿Qué es lo que dijo? Que había equilibrio superávit, fondo anticíclico... ¿Pero mintió? Entonces, si la provincia está también, ¿para qué creas impuestos? No, porque se lo... Haga, porque no, bueno, tenías, está bien, pero... Tenía un fondo pero, anticíclico. Si tenés para solucionar el problema... No, claro, ¿para qué, sí. ¿tá? ¿Para qué tenés un fondo anticíclico para una crisis? ¿No? Lo sí. hemos hablado siempre. Pero se han lo, han que, lo han tenido que usar en estos últimos 6, 7 meses, Poli. Pero él dijo que está. El, el ministro dijo que no estaba y él manifestó que estaba. Entonces, ¿cuánto es? Lo hemos preguntado en el recinto... Nosotros tampoco lo sabemos, es cierto. Pero algo de eso se usó para poder bancar todo lo que no ha mandado Nación. Nación no manda no. un peso de las partidas no automáticas que aparte están dentro de la ley. Porque digo, no. eh, también hay que, hay yo, que decirlo no de esa voy, manera. Yo no lo voy a defender al Gobierno Nacional porque es un gobierno al cual yo no lo voté. ¿Está? Y lo dije públicamente. Así que eh, no, no, no voy a a ponerme en defensa, yo soy un representante no, pretendo de que defiendas la Pampa por lo menos. ¿Está? Y nosotros hemos defendido y cuando decían que no iban a enviar giros buscáis y hay comunicado del bloque de la Unión Cívica Radical sí, saliendo apoyar al gobierno al gobierno provincial, provincial en el reclamo. ¿Está? Está Entonces, bien. nosotros todo lo que sea para interés de los pampeanos, como lo hemos hecho en la política de Estado de los Ríos, por más que el presidente de nuestro partido era el gobernador de otra provincia. Eh, hemos salido a reclamar y no solamente en el orden provincial eh. nuestros legisladores nacionales en su momento Martín Garay era uno de los abanderados de la defensa de los... Lo ríos, reconoció eh, Siliotto también a eso, eh, eh, eh, por eso digo, y hasta Berna también, también en su momento el, el, el, el radicalismo de la provincia de La Pampa tiene una línea de coherencia tiene una línea de trabajo, tiene una línea de presentar alternativas a las políticas de Estado y nosotros vamos a continuar en, en lo que es la historia de nuestro partido en ese sentido, no somos gente de poner palos en la rueda, pero sí queremos que se respete la voluntad popular. Y en este caso, en la legislatura, somos 15 a 15. 15 a 15. Bueno, eh, Poli, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Y si quedó algo por decir, más vale que te estamos escuchando. No, muchas gracias a ustedes, con las diferencias que podemos tener a veces eh, de posiciones o algo, pero siempre el respeto al momento de entrevistar. Por supuesto, eh... como siempre, eh, Poli. Un abrazo y hasta luego. Que buen día. Hipólito Alto Laguirre es el jefe de la bancada de la oposición en la legislatura provincial. Ayer no dieron quórum. Habló de un diálogo. Puede haber alguna puertita abierta por ahí y dijo que escucharon a todos los sectores, pero van a escuchar a los jueces, posiblemente.